Y ahora sí ha llegado el momento, ha llegado la persona y estamos de cabeza en el en la columna de Susana Suárez. ¿Cómo está Susana? Oh, da Verónica ¿Cómo estás vos? ¿Qué seriedad que No, tenés. porque me estás mirando raro y yo ya sé que, bueno, han, han sucedido una serie de acontecimientos que que me ponen otra vez en el banquillo de los acusados. No, a mí hay cosas que me hacen ruido, como sí. por ejemplo las cacerolas. Igual de, quiero que valores que yo estoy acá dando la cara, ¿eh? No, sí, claro ah, que bueno, lo valoro. Bueno, por eso bueno, bueno. simplemente yo digo, han llegado algunas fotos que te que te implican en la situación yo no te condeno me parece que todo el mundo tiene derecho a no, no. expresarse y expresar lo que quiere y todo pero yo dije que vos me condenabas en algún no, momento no, no, ah, no, no, no me parece que no nos estamos escuchando porque no. yo todavía no hablé no, está bien digo Porque vos me negabas que habías estado en el cacerolazo, entonces... No, yo no negué nada. Yo no niego está ni afirmo grabado, nada. Susana. Bueno, mira yo no quiero que mi mi, mi mi bloque psicoanalítico tenga una connotación política. Mis ideas políticas eh, las dejamos para otro para otro programa. Yo lo único que quiero decir, voy a afirmar, estuve en el cacerolazo, eso es cierto. Ah, muy bien. Pero estaba era. trabajando, Verónica. Yo no vine porque estaba haciendo un acompañamiento terapéutico a un paciente que está muy grave, ¿eh? que tiene brotes psicóticos, que tiene eh, serios trastornos compulsivos de, de, y, y lo estaba acompañando. Nosotros tenemos una terapia especial, como es, es un, un paciente que, que es muy fóbico, hacemos terapias en exteriores y juntos nos topamos con la con, con la con con el caselorazo. Entonces yo lo que quiero, como ya van varios programas que se me está acusando a mí de, en diferentes cosas, que UPA, que soy UPA, que no soy UPA, que soy psicóloga, que no, que bueno... Le pedí a, a, a mi paciente, si no te molesta, que es el de testimonio? Porque a mí, evidentemente, mi palabra ya no vale. No que no me, tiene. Entonces yo le pedí a él que ¿m? que cuente un poco lo que nos pasó. Así que está está invitado, está llegando. No, no, yo les pedí a, a la productora, esta chica Martina, ¿es ¿la productora? Sí, Martina. Bueno, eh, te digo que este muchacho, es mi paciente, uh -huh. es buen candidato porque... Tiene mucho dinero. Bueno, Susana, no vayamos por las ramas, acá estamos discutiendo otro tema. No, porque el cartelito rojo se había apagado, estamos en el aire. No, sí, sí, estamos en el aire, Ay, te pido mil disculpas. Bueno, ¿cómo es el tema? No, bueno, no sé, yo le pedí a la chiquita, ¿está está mi paciente? Bueno, ahí lo vamos a llamar, Pierre. Hola. Hola, Susana. Hola, Pierre, ¿cómo estás, mi bombo? Hola, Susana, ¿cómo estás? Bueno, presentate, Pierre, para que Bedónica te conozca. Ah, bueno, buenas noches. Jean-Pierre es mi nombre, ¿Qué um, ¿qué soy tal? paciente de Susana, me, me pidió que me iban a llamar, y bueno, aquí estoy. ¿Qué tal, Jean-Pierre? Buenas noches. Susana? Te Hola, podemos de, noches? decir Pierre, yo le digo Pierre, porque Susana ya me, ya me complico pie. poco. Algunos sí. me dicen Chano todos me dicen Pierre, Susana siempre es Pierre, me dice Claro, yo le digo Pierre. Bueno, Pierre, yo les estoy contando que el otro día... Eh, nosotros estábamos haciendo nuestra terapia en exteriores y nos topamos con el cacelodazo, ¿verdad? Sí, Susana, es totalmente cierto, yo quiero decir, Susana me dijo que diga, es totalmente no, cierto. Yo que no, yo no lo que te dije que diga. ¿Vos que, no, que fuimos que fuimos Puerto Madero, como siempre a tomar el cafecito con, con Susana que a ella le gusta, a mí también, nos adoramos Puerto Madero, vamos siempre a tomar café a Puerto Madero. Te, ¿Ella te estaba atendiendo a vos, Pierre? Es eh, terapia psicoexcursionista, se a llama ver, Susana. Eh, es una terapia antifóbica psicocursionista o sea, ¿Qué quiere decir? Que como él... ¿Cómo es? ¿Sico? Psico... -excursion... Bueno, psico excursionista... Bueno, tampoco me... Eh, no es para que te burles no, no, de mí. No, no, conozco el término. No, no, no. Psico, psico de psicología excursionista de excursión. Ah, mirá. Entonces, como él es un paciente que le tiene fobia, no podemos hacer eh, terapia indoors... Entonces vamos, vamos mucho por el tomadero, vamos mucho, es, es verdad, después fuimos... Entonces, fuimos, ¿qué pasó? estamos Y nos topamos con el cacerolazo, vemos eso? después cacerolazo y yo quiero que sepas que estoy totalmente de acuerdo con vos y hay, hay que sacar a la pingüina montonera, estoy de acuerdo, Susana, con Pero eso. Pero no es esa bueno, le... no, no, no, no, a ver, pará. No es el estoy, eh, eh, Pierre, te estoy diciendo que... que, que, que, que sí. Que no, lo que pasa Nosotros es que, eh, no estábamos en la manifestación Manifestándonos, veníamos de Puerto Madero pues de hacer Veníamos la de Puerto Madero, totalmente cierto Pero Susana, por favor, ya que hablamos de eso Que me devuelvas las, las cacerolas es muy pero, no, no, para, Escuchame cocinar, una cosa no, Las cacerolas nada, la yo me las quedé Del paseo que hicimos en el Tigre La otra vez no barco, pero el barco En el barco Porque, ah. a ver no es que yo te lleva, sí, porque eh el eh, señor es extranjero, además digo, habla señor, de la política. Eh, no estoy, no. este señor es francés, ¿sí? Français, mais padre français de l'allemand tengo. Sí, es bueno. Te, pero confundís los conceptos. Yo no sé tipo que sos de extranjero. No es que yo te llevo a Puerto Madero. Vamos a hacer la terapia a Puerto Madero. Vamos, eh, vamos al Quigre, vamos a Puerto Madero, vamos de shopping con amigas de Susana, vamos sí, a... Bueno, bueno, lados. para, para, para. ¿Vos volteaste que... las cacerolas, Jean también? No, ¿cómo, ¿Cómo fue? Las cacerolas, yo cuando Susana me decía, pero no es que digas... Ah, no, primeras, bien, no, buenas, a ver. Veníamos... No, no, de no. no de ¿Por qué no explicás? De la terapia la estábamos realizando en Puerto Madero. Eso es verdad. Porque no es que yo te lleve a pasear A Puerto no, Madero Yo te llevo a pasear, Susana, paseamos juntos Con vos, con amigas, en el barco Que Susana me hizo comprar un bueno. barco Y la verdad es que estoy re contento con el barco Bueno, que a usted... ver, no, no es que yo le hice comprar caprichosamente un barco Este, eso este hombre a él a Eso le ayuda trauma. porque él Es, es eh, acuafóbico, él le tiene Fobia al agua, sí, Entonces... que a agua no me gustaba antes Y ahora Cuando te compraste el barco ¿qué? Ahora lo paso perfecto Con, con Susana cuenta? en el barco, paseamos por, por todos lados entonces pero tienen una relación muy particular, ¿no?, para ser paciente y... Bueno, él, él tiene mucho y dinero y no le importó gastar en el barco, ¿verdad, Pierre? Y por supuesto, es que no lo hubiera rompado si Susana no me insistía, la verdad, porque... ¿A nombre de es que quién está favor. el barco, Jean-Pierre? ¿Cómo dice? ¿A nombre de quién está el barco? Bueno, no ah, hace falta... Mío, eh, perdón, mío, Pierre, perdón que sí. interrumpa, no hace falta que aclaremos, ¿no? No, yo porque como... Es... No, pero esto puede influenciar en su terapia bueno, y eso eh, esto es confidencial. Bueno. Lo mismo que las compras en el shopping, Pe Pierre, te pido por favor que expliques un poco porque me hace quedar mal a mí. No, yo fui con Susana, mis amigas para porque muchas no, de ellas... vamos y atienden, Yo salgo con amigas de Susana con Susana a mi terapia, pero me atienden entre todas. Me atienden y, y bueno, y salimos para trabajar mi dadivosidad, mi generosidad. Exactamente. Yo le digo que compré cosas, carteras. carteras, zapatos para Susana, compramos de todo. Bueno, pero, pero no es que me los compra a mí. Yo te eh, voy además, a explicar. ¿Pagás tu terapia vos además de, de este tipo de consumo? Sí, la terapia. Se está desviando sí, el sí, tema. Sí, la ter el mecanismo que estás aplicando Susana no, no, no ¿qué no, mecanismo? No. lo de yo te voy a explicar ¿puedo contarlo de, de Solange? ¿de Solange? Sí. Por supuesto. me dejaste sí. hablar de... Te acordaste el nombre, Susana, nunca te acordás. No bueno, sí, me acordé porque es me, están, me están casi injuriando nuevamente. So mm, él, Solange, era la ex-mujer. No, él es mi mujer, quedó. Susana. Ella, está, yo estoy, ella quiere un tiempo peor y no importa. Bueno, Igual, no, no pero no es para que hablemos de Solange ahora. Pero no es ex-mujer. Eh, él quedó muy depresivo, este muchacho, porque ella lo dejó. Sí. No me dejó, Susana. Y se fue con un hombre más que apuesto que, que tenía, tenía más dinero. Tiempo. Te dejó, digamos la verdad. Decirle, por favor, tal vez Solange está escuchando a Solange y estás escuchando. No, no, no. No, no es para que, que está, de Solange. Vos le hacías regalos carísimos a Solange, ¿verdad? Todo, es que no tengo ningún problema de hacer regalos. Yo amo a Solange, quiero darle cualquier regalo. Entonces, que... lo que yo le quiero pues, ¿sí? hacer entender es que él le puede regalar otras cosas a otras mujeres. No solo a solas si, si te regalé la, Cuando fuimos a Recoleta Susana Que anillo Anillo Zafiro Te compré auténtico no, zafiro, Bueno que, eh, es, A ver espera, espera, Esto se eh, está No, no, poquito, no A ver Bueno, dejame de que de te de explique de la de la Porque mierda. te das cuenta Que siempre desvían Para injudiarme al final Yo no sé para qué Me invitan este programa Si siempre no, no, me van a acudar No, no, es que, lo, que vos resolvés todo Enojándote No, y yo no y me enojo un no, y no, y creo, no me enojo El pobre muchacho Es excelente analista A ver, a ver, a ver Bien, escúchame A ver ¿Dónde compramos el anillo? ¿Dónde compraste el anillo? Recoleta, Susana. ¿Y dónde queda Recoleta? ¿Qué hay frente a Recoleta? La Plaza de los Hippies, que decías que era todo berreta, que no querías bueno, comprar sí. ahí, que bueno, no, quedara no. berreta. Bueno, no, no, no, es eso. No estás entendiendo el concepto de la terapia. La Plaza que está en Recoleta, ¿cómo se llama? La de los Hippies. No, que era tiene todo... un nombre muy significativo plaza para vos. Grande, no sé. Plaza... Ah, la, la Plaza Francia. Plaza Francia, ¿te das claro, cuenta? Sí, la Plaza Francia. ¿De dónde sos vos, Pierre? Francés. Entonces, Francia sus orígenes quién es él claro, volver a reconocerse eso. él como individuo sin Solange todo tiene una explicación terapéutica bueno. pero si vos venís acá y decís que me compras barcos anillos eh, paseitos eh, por cruceo que nos vamos al Tigre me parece que vamos a tener que seguir charlando un poquito más el tema porque se está se está complicando la cancha Susana no te angusties bueno, no te no, no pongas mal pero siempre no sé por qué estoy en el banquillo de los apuntados no, no, no, yo no, no entiendo yo... yo quiero decir porque ella me dijo que la recomiende que hable bien que cuente bueno, los que estoy en las mejores manos de vos mejorarste muchísimo. muchísimo era su me paciente me que sal de neurosis mejor. tras neurosis no estoy mucho toma de... alcohol cantidades bueno, bueno, bueno. pobre pobre Pierre. Mira pier yo, yo te, te voy a invitar en este momento para para no seguir complicando las cosas y resguardar un poco tu identidad sí, tenemos tenemos acá un tema eh, también extranjero para para que por ahí te ayude a pasar este momento me imagino sí, que debes estar muy movilizado por, por Solange, muy bueno, eso... no hablemos de Solange eh, que nos queda un paseo pendiente, ¿verdad? sí, tenemos que arreglar la última sesión Susana, que muy en bien. la próxima sesión no sé, definamos eso si para Pente o globo como querías vos bueno, porque... Jean-Pierre, mirá, ahora después arreglan, se quedan en línea privada yo te bueno. invito en nombre de Paul Neyman que ha seleccionado este tema bellísimo de Elsa Soares que se llama Salteida Banda